Nyagen nuiñe. Nyame fuga pura. O é pritangu wiraitanie. Nai morin vahe mbiasi. Warakio minbi ya Hola, buenos días, buenas noches, estamos acá en La Retaguardia comenzando un nuevo programa de Patria Soñada en la retaguardia.com.ar y hoy vamos a empezar justamente eh, con algo que pasó en la semana pasada, la segunda vuelta en Colombia, que es realmente eh, la izquierda dio un, un zapatazo importante al sistema porque pasó de 2,7 millones, 2,8 millones de votos a más de 8 millones. Y con todo un aparato infernal que se manejaron con con todas las mentiras desatadas y sin embargo estuvo muy cerca de liquidar el partido en favor del pueblo. Y con el conflicto interno en Colombia que ha provocado que el país se encuentre como el segundo con mayor número de desplazados, solo superado por Siria. Esta es la Colombia que votó la semana el domingo pasado. Y voy a pasar a un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados ACNUR con más de 7.900.000 personas. Como decía, Colombia es el segundo país con más desplazado en el mundo hasta el año 2017. El informe titulado Tendencias Globales 2017 de ACNUR indicó que pese a los acuerdos de paz en el en Colombia, el número de, de desplazados colombianos sigue siendo muy elevado. Las Naciones Unidas destacó que los frutos del cese de la confrontación armada han sido evidentes. No obstante, se presentan desafíos y vacíos de protección. Para el analista colombiano Juan Alberto Sánchez Marín, las razones para que sigan generándose desplazamientos son variadas y complejas. Explica que tras la firma de la paz, algunos grupos que en algún momento fueron parte de la guerrilla y paramilitares, se habían convertido en narcotraficantes y nunca se acogieron a los acuerdos. Para él también documentalista otra de las explicaciones a los desplazamientos se halla en la alta rentabilidad del negocio del narcotráfico lo que hace que grupos rivales intensifiquen los enfrentamientos por el control de zonas estratégicas para el cultivo la producción las rutas cruciales de salida pero también por el control de la minería ilegal de esas realidades huyen millones de colombianos de manera especial la población campesina y a las minorías étnicas, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Asimismo, el ACNUR se precisa que el primer lugar entre los países con la mayor población de desplazados forzosos es Siria, que contabilizó 12.600.000 personas, siendo 6.300.000 refugiados y sólo 140.700 solicitaron asilo. El tercer lugar lo ocupa la República Democrática del Congo, que presentó 5.100.000 desplazados forzosos. Una cantidad que incluye 4.400.000 de desplazados internos, 620.000 refugiados y 136.000 solicitantes de asilo. Y en cuanto al Congo, el Congo es uno de los mayores productores de coltán, que es un mineral muy importante para el desarrollo de las comunicaciones y sobre todo de la eh, industria informática una cifra detalla el documento que incluye los 5.400.000 refugiados palestinos que están bajo mandato de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo este es un mínimo informe sobre lo que pasa en Colombia, la Colombia que también tiene un montón de cosas, eh, como por ejemplo, y allá está la DEA, están las siete o nueve este, bases norteamericanas, Y tanto que habla Trump y compañía de, de la droga que viene de México y compañía, se olvidan un poquito del área de cultivo de coca en Colombia que experimentó en el 2017 un crecimiento de 11% para alcanzar las 209.000 hectáreas en su más elevado nivel histórico. Lo dicen justamente los norteamericanos. En ese mismo periodo, la capacidad de producción de cocaína en Colombia habría aumentado un 19% para pasaron de un estimado de 772 toneladas métricas en 2016 a 921 toneladas métricas en 2017. Y en una nota oficial, el subdirector de la Oficina Nacional de Control de Drogas estadounidenses, Jim Carroll, apuntó que el mensaje del presidente Trump a Colombia es claro, el crecimiento récord en la producción de cocaína tiene que ser revertido. Pero, ahí está el problema. Con estos datos, el país que está ocupado por los norteamericanos desde hace más de 20 años, 30, es el país como... Que se ratifica como el mayor productor mundial de cocaína. Históricamente, el mercado estadounidense ha sido el principal destino de esa droga por delante de Europa y Asia. En Bogotá, el mandatario saliente Juan Manuel Santos destacó que el aumento del narcocultivo fue mucho menor del que se esperaba y defendió su estrategia combinada de erradicación forzada y acuerdo de sustitución con los campesinos cocacoleros. Tampoco nos pueden pedir que acabemos con el negocio de la noche a la mañana. Hace 20 años lo están combatiendo. Mientras los consumidores siguen consumiendo y siguen ahora legalizando el consumo de muchas de las drogas que se están produciendo. El jefe de Estado, que dejará el poder el 7 de agosto en manos del opositor y derechista Iván Duque, recordó que el pacto de paz con la ya disuelta guerrilla FARC ...preve que esa organización apoye los esfuerzos de sustitución de cultivo en su territorio de influencia. Dentro de ese plan, el gobierno espera retomar las fubicaciones con drones... ...y un herbicida menos riesgoso para la salud humana... ...tras una sentencia que ordenó suspender el uso del glifosato por sus potenciales daños. Sin esa paz no hubiese sido posible iniciar una solución estructurada al problema. Pero, al mismo tiempo en Estados Unidos, hay todavía más consumidores. Ahora, el consumo aumentó enormemente, creció nada menos que el 81% desde el 2013, es decir, que en cinco años hay 81% más. ...casi casi llegando al doble. Y el número de muertes por sobredosis... ...se duplicó en el mismo periódico periodo. Este lunes... ...la oficina estadounidense... ...reconoció el compromiso colombiano... ...de erradicar 70.000 hectáreas al año... ...pero apuntó que es un esfuerzo máximo... ...y resultados concretos se tornan necesarios... ...para detener los cargamentos de cocaína. Colombia incautó 378 toneladas de cocaína el año pasado, el año antepasado y el año pasado 432 toneladas. Bueno, tanto Colombia como otros países de acá de la zona este que tiene más desplazados que Siria e Irak Y hay quienes se preocupan por, por Venezuela. Y qué miedo es ser como Colombia, ¿no? Bueno, estos son los este, lo mínimo Pero ahora vamos a algo más cercano. Vamos a, a la Argentina, donde estamos hoy. Y acá hay un acto que es prácticamente... No se vio en ningún gobierno de esta democracia cretina que tenemos, que soportamos. Y una este, información que viene de Ademis, de los docentes de la capital, que dice no a la intromisión de la fuerza represiva en nuestras escuelas, Hoy llegó a algunas escuelas un protocolo de actuación del Ministerio de Defensa que habilita a las distintas fuerzas represivas a entrar en los establecimientos educativos a detener estudiantes desde los 16 años, bajo el título Fuerza Pública en la Escuela. El material explica cómo se debe actuar cuando las fuerzas represivas entran a pedir información o retirar un alumno del establecimiento. El tríptico, además, dice que las detenciones pueden ser con o sin orden judicial, ante delitos como lesiones en riña, amenazas, daños, usurpación u omisión de auxilio. Y tenemos que recordar que bajo figuras similares se vienen realizando detenciones a manifestantes en distintas movilizaciones callejeras. Es decir, no es nada nuevo lo que antes se utilizaba solamente en la vía pública, en este momento ahora también ya se utiliza contra los niños y realmente es, es muy preocupante. Personal del Ministerio Público de Defensa dejó ese material en una escuela del Distrito 13 y el mismo empezó a circular por las redes generando el repudio de la docencia. No podemos dejar... ...que este tipo de iniciativas prospere... ...ya en el día previo al tratamiento del aborto en diputados... ...la policía entró a una escuela secundaria ocupada... ...a desalojar a las pibas y pibes al grito de acá... ...se acabaron los derechos... ...en el mismo sentido... ...ayer la policía de la ciudad desalojó por la fuerza... ...a los estudiantes que se encontraban en el rectorado de la FUBA... ...denunciando el fraude por parte de Franja Morada... ...y el macrismo para quedarse con la federación de estudiantes de Buenos Aires. Este es un verdadero retroceso en una democracia cada vez más vapuleada por el accionar represivo de las diferentes fuerzas. No dejemos que este tipo de iniciativas prospere. Sigamos rechazando la intromisión de las fuerzas represivas en los eh, en los establecimientos educativos. Realmente es, es muy grave esto muy muy grave, es una es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque significa mucho que esta gente este, actúe con, con esta con esta falta de de legalidad ya en una legalidad entre comillas, porque uno sabe que sale a la calle y aunque tenga documentos, si tienen ganas, se lo llevan. Y todo esto hace prefigurar de que estamos, este, estamos ante una, una situación llegando al límite. Así que este, tenemos que tener muy claro que todas estas cosas eh, se van dando en la medida de que la gente no sale a la calle, no sale a pelear por un derecho que hoy tocan y mañana vienen por todos los demás. Es en toda el área. Por ejemplo, también podemos hablar del Paraguay y podemos hablar de esa claque gobernante que le urge concretar este... Este verdadero ataque a la soberanía del Paraguay, a la soberanía popular, porque el presidente Horacio Cartes ya se va, le deja a, a, a su delfín real, porque el otro estaba puesto nada más, pero todos jugaron en realidad para el sobrino de Stroessner. Como decía el presidente Horacio cartes y sus sobrogados, a toda costa se empeñan en dejar el camino minado, entre comillas, a la gestión que asumirá el presidente electo Mario Aldo Benítez. Electo en fraude, electo en fraude, no fue electo legal. Hay un fraude enorme, que los partidos del sistema lo banquen es una cosa, que... ...pero tenemos que decirlo con claridad. Electo en fraude. Mario Abdo Benítez con relación a la renegociación... ...de la UNESCO-C del Tratado de Yacyretá... ...y la construcción de una central hidroeléctrica... ...en el brazo Añacua. La negociación con Argentina sobre Yacyretá es crucial... ...para el Paraguay y representa un desafío patriótico a ser encarado por el nuevo gobierno con un enfoque nacionalista, diametralmente opuesto al utilizado por el gobierno de Cártez. Con la promesa de la defensa de los intereses nacionales en juego en las usinas binacionales, formulado por el presidente electo, el actual mandatario ha en pánico ante la posibilidad de ver truncado su sueño de alzarse con el vellocino de oro que guarda en su extraña el portentoso brazo Añacuá. En tal sentido, con seguridad, este apresuramiento repentino con que el presidente Cártez quiere ponerle un moño al paquete del tema Yaciretá-Añacuá, es porque teme que se le desplome todo el andamiaje de la telaraña creada en torno a él por las familias de de Mauricio Macri y de las suyas propias y las gavillas que les rodean quienes están con las redes extendidas para el gran negociado oculto tras la presunta necesidad de hacer añicuas El presidente Horacio Cartes y sus subrogados a toda costa se empeñan en dejar el camino Yo diría que ellos hacen ellos dicen camino minado yo la verdad que no le creo nada en mi camino minado, esta gente ha sido delincuente toda la vida y seguirá siendo. Bueno, en realidad, desde el 15 de agosto veremos cuáles son las realidades, pero lo concreto es que nos dejan una cuenta de 4.000 millones de dólares que el Paraguay va a tener que pagar, lo tenía que pagar la Argentina. Pero, por supuesto, como ya es eh, normal, tradicional, las deudas de los países tanto de Brasil como de Argentina las paga el Paraguay, aun cuando este es propietario del 50% del activo de las empresas tanto de Yaciretá como de Itaipú. Y la clave es recuperar y retener en sus manos la palanca geopolítica de socio indispensable que le ha prodigado su afortunada geografía. Concomitantemente, la diplomacia paraguaya a ser conducida por el futuro canciller Luis Alberto Castiglioni, debe tratar de evitar a toda costa conflictos de intereses sin solución de continuidad en los aprovechamientos ...laterales del potencial energético del río Paraná... ...mediante avenimientos mutuamente equitativos. Una razón más para que el presidente Cartés... ...deje en manos de su sucesor el manejo diplomático... ...de las usinas binacionales, en particular la de Yacyretá. Es que su canciller, Eladio Loaizaga, ha elevado a nivel... ...de un arte la inconsistencia de la diplomacia paraguaya en cuanto a la defensa y los intereses nacionales en ellas. Esto ha quedado de manifiesto en la negociación con el gobierno argentino para la revisión del anexo C del tratado. Lo malo es que los efectos de esa diplomacia errática y timorata repercutirán mucho más allá del fin del actual gobierno como la peor herencia con que se topará cuando suma el próximo para mí personalmente son lo mismo, pero bueno. En tal sentido, el problema es que, por más discrecionalidad de que se pueda gozar un presidente de la República entrante, en cuanto a discernir lo que debe hacer, no tiene opción cuando debe vérselas con situaciones de un hecho consumado que hereda, como sería el de Yacyretá en este caso. Pero, si fueran realmente nacionalistas, darían por anulado cualquier acto de gobierno, internacional de gobierno, porque al, al quedar claro quién es el, el nuevo presidente, aun cuando haya sido por fraude, ya que lo han aceptado los otros partidos, este... Corresponde que administre el país, no que haga nuevos acuerdos. Es decir, que el nuevo gobierno, si fuera mínimamente nacionalista, tendría que dar de baja ese acuerdo, no darle la aprobación como hicieron en el día de ayer y que este, realmente nos da es un asco mejor dicho hoy hoy a la mañana es un asco lo que hicieron es una vergüenza ya sabíamos que eran delincuentes pero son vende patrias no son simples delincuentes son vende patrias son unos miserables en toda la línea ganaron con fraude pero lo que demostró el conjunto de los senadores, de la Cámara de Senadores, que ellos mismos son un fraude. Tanto los que votaron a favor, como los que se abstuvieron, no estuvieron para votar. Cualquiera de ambos son vendepatrias, y los otros son vendepatrias por aceptar tratar, por dar quórum, así que realmente con 24 no había quórum, 24 ausentes, sin embargo decidieron dar quórum porque ya estaba todo arreglado. Esta es la situación de este marco de este nuevo entendimiento de este nuevo tratado. No se trata de que Paraguay ayude a Argentina o viceversa. Ambos países deben ayudarse recíprocamente, conforme al espíritu de fraternidad y mutua conveniencia que inspiró el tratado. Pero a Cartes le importa unbledo la esencia del problema, menos aún su solución él, Macri y sus carroñeros asociados quieren repartirse la piñata que están colgando sobre el brazo a Ñacuá. Y esa es la nefasta herencia que le deja a todo el pueblo paraguayo. Tenemos la obligación de no permitir que esto siga sucediendo. Bueno, vamos a pasar a un corte y volvemos en medio. Oimeramonde bueno, familia apytepe oye apresa hao desapareceva e Alfredo Stroessner dictadura tiempope de ikatura iputunojina oye yapohangwan de ruguywi upea de n oicuatca bañandebe maga pajae un mioyeyuhuba o hobo cuatro mañandera pisha oye iqua el año pasado orerenoina Jai Kua Abenba Eishapau Yeyapó 79 p Tu Uñeme Ere Uva Confidencial Yayo Jeká Yayotopá Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989 Música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 Viene tu cueca de Lur y cabalgando un viento austral, canta, canta con compañero, canta, canta con compañero. Canta, canta con compañero, que tu voz sea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 Color de vino ancestral, viene tu cueca de lucha, viene un viento austral. Canta, canta compañero, canta, canta compañero, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta compañero, canta, canta compañero. tu canción si te faltabas y tienes ese corazón canta canta con canta canta con canta canta con que no calle tu canción canta canta con la retaguardia Nuestros sueños en formato de radio Bueno Siguiendo a Li Primera Estamos en, con los compañeros De Venezuela Y ...sobre todo con los compañeros del Correo del Orinoco Bicentenario. Saludamos a todos los compañeros y compañeras... ...periodistas de Venezuela... ...y vamos, que están por suerte en un país libre. Dicen los compañeros, somos libres, escribimos en un país libre... ...y no nos proponemos engañar al público... No por eso nos hacemos responsable de las noticias oficiales. Pero anunciándolas como tales, queda juicio del lector discernir la mayor o menor fe que merezcan. El público ilustrado aprende muy pronto a leer la de Caracas, que a fuerza de empeñarse en engañar a todos, ha logrado no engañar a nadie. Cita la editorial del primer ejemplar del Correo del Orinoco publicado por el libertador Simón Bolívar el 27 de junio de 1818 en Angostura. Es decir, son 200 años de los compañeros de Correo del Orinoco, el periódico del libertador Bolívar. La crisis económica que es crisis salarial y crisis de la izquierda, dice el compañero Emilio Hernández. La crisis económica tiene como poderoso efecto colateral el deslave de la conciencia revolucionaria. Para quienes nos hacen la guerra económica, todos son ventajas. No solamente hablando de la conciencia revolucionaria que incipientemente y con mucho esfuerzo hemos creado en los sectores populares, sobre todo gracias al verbo pedagógico del comandante Chávez. Por ejemplo, el chavismo tiene que ser nacionalista, está claro, pero eso no es lo mismo que ser de izquierda. Hitler y Mussolini eran muy nacionalistas, pero de derecha, más aún, eran enfermizamente anticomunistas. No pretendo pontificar sobre lo que es ser de izquierda, Pero lo que nos diferencia de la derecha no es el nacionalismo, ni el antiimperialismo, ni la honestidad, ni el respeto por la naturaleza, ni el humanismo, ni el gusto por el arte popular o las expresiones folclóricas. De todo eso también hay en la derecha. Lo que sí nos diferencia de la derecha es que en la izquierda le damos crédito al análisis de lucha de clases. ...unos más y otros menos... ...en la izquierda consideramos que el capitalismo... ...es un sistema de dominación económica, política y social... ...diseñado para trasvasar buena parte del producto del trabajo... ...de la clase asalariada a las clases dominantes... ...para la izquierda, nuestro principal problema... ...debería ser que los asalariados venezolanos... ...trabajamos de sol a sol todos los días... ...y lo que ganamos al mes no alcance ni para comprar un pollo. Es cierto que la revolución ha implementado providenciales ayudas sociales. Pero tenemos una crisis salarial, producto de una crisis monetaria... ...inducida por la burguesía o buena parte de ella. En este escenario vemos varias propuestas circulando por las redes sociales muchas de ellas hechas o avaladas por conocidos influenciadores de las políticas económicas o sociales, que no mencionan la palabra salario, ni una sola vez. Conozco a varios de ellos y les pido que tomen unas, estas palabras como una crítica amigable. ¿Cómo puede evitarse la palabra salario en un análisis de izquierda? da la impresión de que en nuestras filas predomina el análisis de conflicto entre el gobierno revolucionario y la burguesía. O entre el gobierno revolucionario y el imperio. Ahí estamos pelando el boche. Nuestra análisis debe centrarse en la pugna entre la burguesía y la clase asalariada, donde el Estado revolucionario debe ejercer la función de catalizador para que esta pugna se decante a favor de la clase asalariada. Si permitimos que los precios estén dolarizados y al mismo tiempo que el salario sea de un par de dólares mensuales, piensen, ¿quiénes están enriqueciendo y quiénes empobrecen? La respuesta es obvia. La discusión sobre la crisis monetaria debe orientarse más a la discusión sobre la reivindicación de la clase asalariada, como un mecanismo para revertir, aunque sea parcialmente, el trasvase de riqueza hacia las clases dominantes. El bolívar, la moneda la moneda en la que se pagan los salarios, debe revalorizarse para que los salarios se revaloricen. Es por eso que proponemos el anclaje inmediato del valor del Bolívar a los precios de nuestras exportaciones, usando el mecanismo de paridad fija Bolívar-Petro, ya que el valor del Petro está anclado al valor del barril del petróleo. Con emisión suficiente de petros se puede mantener dicha paridad. Hagamos que la burguesía tenga que usar el Petro como único medio de acceso a otras divisas, quedando registro en el blockchain. El uso del petro por parte de la burguesía debería legislarse de modo más riguroso que nunca, evitando su mal uso o la fuga de capitales. Debemos usar el poderoso principio de la transparencia. Se hace más necesaria que nunca una ley de control de capitales, que penalice severamente no usar el petro para el desarrollo del país. El efecto de un anclaje del Bolívar al petro a paridad fija será muy rápido en la estabilización de la economía y la recuperación del poder adquisitivo del salario. Debemos defender el salario con total convicción, a menos que seamos de derecha o de una inefable tercera vía. La tercera vía es una salida muy equivocada relacionada más con propuestas pseudo reformistas que tienen más relación con un acuerdo con la con la burguesía, es decir, es un, la tercera vía es una es una vía de colaboración de la clase obrera ...de los asalariados con las patronales. Es decir, que los trabajadores colaboremos con quienes nos explotan. Esa es la tercera vía. Es decir, no hay dos. O manda la burguesía, y así están las cosas, o mandan los asalariados y se modifica todo. Bueno, en otro orden de cosas podemos ya que estamos en el área, podemos hablar también, eh, por medio de un diputado de Alpargatino, Rosso Grimau, dijo que las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua siguen el mismo patrón de las que se llevaron a cabo en Venezuela durante 2017. La matriz internacional es propicia a que los pueblos y los gobiernos del mundo reaccionen en contra del gobierno legítimo de un país como nos pasó a nosotros y como está, en este momento le está sucediendo al gobierno de Nicaragua. Realmente la, la contra de Nicaragua como ya fue en dos oportunidades en el pasado tiene un merengue donde se nota claramente la intervención de los sectores conservadores de la Iglesia que ayudan de muchas maneras a que esto eh, se resuelva de una manera peligrosa. Y de manera peligrosa es justamente que sigan las orientaciones de, de la contra nicaragüense que, que fue manejada por los norteamericanos en su momento y que en este caso están orientados, dirigidos por la Iglesia Católica de Nicaragua. Se equivocan gravemente se equivocan en todo sentido. Bueno, vamos a volver a la Argentina, aun cuando tenemos muchísimo para para tratar, me gustaría hablar de de la este de lo que fue la el Encuentro de los Pueblos en Asunción, en la Cumbre de los Pueblos, y realmente vamos a tratar de que la, en próxima este, la próxima semana podamos tener a una compañera que ha estado a pleno y que nos pueda contar su experiencia desde la óptica de los venezolanos. Y yo me pregunto de que, de ser cierto, eso de que el señor infiltrado es del, de las oposiciones que siempre este, estamos conversando, de los infiltrados y la verdad que tenemos mucho para hablar de ellos, mucho. En todos lados están, en los movimientos sociales se meten a destruir todo lo que hay. Y en este caso digo que la guerra mediática que cayó sobre Venezuela bolivariana ahora cae contra elfe el frente saninista de liberación nacional las mismas fuerzas detrás de la escena internacional y misma clase burguesías vende patria burguesías fascistas vende patrias porque ni siquiera luchan por sí mismas. ...luchan por el capital financiero internacional... ...son fuerzas que poseen una agenda pactada... ...y y éstas las disfrazaron como un movimiento patriótico... ...a la vez fabricando muertos culpando al gobierno... ...apelando a una moral tóxica, falsamente tolerante... ...y dispuesta a imponerse junto con una iglesia moderna e hipócrita... ...bueno... Vamos a la Argentina, que realmente está, que arde, y vamos a ver qué nos dice la retaguardia. Quienes nos vimos con buenos ojos a este gobierno, desde que era tan solo una posibilidad, solemos decir ahora que están desatados, que vienen por todo, que arrasan a cada paso conquistas populares alcanzadas con más o menos lucha en la nación la lista es larga e intentamos reflejarla en estas páginas todos los meses me refiero a la retaguardia papel de la cual voy a leer nada más que la la parte central la editorial porque es necesario que las organizaciones sociales nos rodeemos, nos ayudemos y tengamos mucho para leer y mucho para coordinar entre nosotros. Decíamos que en La Nación la lista es larga e intentamos reflejarla en estas páginas todos los meses. Pero no solo el gobierno nacional está desatado. El control total del trinomio de poder Nación-Provincia-Caba también hizo que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Caba, profundizara reformas impensadas hace algunos años. Avanzan en educación con la creación de la UNICABA, que implica la desarticulización y quizás el cierre de 29 institutos de formación docente. Avanzan en salud con el proyecto de mudar hospitales públicos, que no es más que el cierre de por lo menos cuatro de ellos. Avanzan en la destrucción del medio ambiente con la ley sancionada el mes pasado, que implica volver a abandonar el plan basura cero y reconocer el fracaso de la gestión del PRO en su aplicación. La nueva ley, además de un gran negocio, es un desastre ambiental. ...vamos a volver a incinerar la basura. Para eso habrá que crear cuatro plantas de incineración. Por lo poco que se sabe, dos estarían en la ciudad de Buenos Aires... ...y dos se ubicarían en el conurbano bonaerense. Es difícil imaginar que las plantas porteñas estén ubicadas en Núñez... ...en Recoleta o en Barrio Norte. Es fácil intuir que estarán más acá de la avenida Rivadavia... ...vecinos y vecinas de Lugano 1 y 2... ...y de Villa Soldati, se declara en la alerta porque aseguran que hay ya un predio reservado... ...para que se instalen una de las plantas. Las bonaerenses, más que seguro, caerán en intendencias amigas. El cántico Macri Basura, vos la dictadura, suele ser tachado como una exageración. Sin embargo, y seguramente sin intención, muestra una verdad irrefutable... ...la relación del imperio Macri con el negocio de la basura. Había una vez una empresa que se llamaba Manliva... ...que estuvo a cargo de la limpieza en la ciudad... ...cuando los intendentes eran elegidos a dedo. Gran parte de ese imperio se construyó en base a aquel negocio fenomenal. Hoy, Macri y la basura vuelven a estar relacionados... ...porque más allá de que estemos hablando de una ley de la ciudad... Alguien hará un gran negocio, sin duda será un amigo del poder. El tema entonces no es barrer o no barrer la basura debajo de la alfombra, sino saber quién provee la alfombra y quién barre la basura. Una cuestión más, no menos importante. La aprobación de la ley estuvo precedida por la filtración de una suerte o de Plan de Instalación Pública de la Conveniencia de Quemar la Basura. Ese plan demuestra lo que todos sabemos, que hay periodistas y ONG influenciables y que hay pauta publicitaria estatal que se utiliza para comprar opiniones. Ninguna novedad, pero lo vimos escrito, lo difundimos en nuestro sitio, lo denunciaron legisladores y legisladoras y nadie se espantó. En paralelo, como contamos en una de las notas de esta edición, se les rebaja el valor de la pauta publicitaria a los medios vecinales. El gobierno de de Horacio Rodríguez Larreta ya no repara en ningún tipo de cuidado, se muestra tal cual es. Está en nosotros y nosotras querer verlo. Y con relación a la basura es un es verdaderamente un problema es un tema político y es un tema político porque en realidad de querer tratar la basura lo que es reciclable en la basura se podría recuperar una cantidad impresionante y es muchísimo dinero, o sea que Habría que ver qué es lo que van a incinerar y qué es lo que no van a incinerar. Ahí hay un negocio redondo. Se puede decir que hay un porcentaje muy importante del movimiento de la industria argentina que se mueve por medios informales y con la reconversión de de lo usado. Esa reconversión del usado muchas de ellas se venden afuera, principalmente China. Porque con unas eh, con todo lo que utiliza la Argentina en un día en los mejores tiempos una este, una ciudad china que no es Cantón, pero parecido a ese, lo utilizaba en un solo día. Eso es lo que producía en un solo día todo lo que de plástico utilizaba la Argentina. Por lo tanto, teniendo en cuenta que Franco Macri es el representante de los chinos en Sudamérica, podemos pensar mucho de que acá hay un negocio demasiado grande y que lo que van a hacer es incinerar la basura cuanto que una eh, una central de energía Eh, alemana que incinera basura pero no saca este residuos hacia afuera sino que es spiolítica y vuelve a reciclar todo en este momento estará en los 300 millones de dólares pero cuánto estamos ganando en medio ambiente eso es lo que tenemos que ver y estamos a tiempo para revertir esta situación muy bien eh, quisimos pasar algo de, de derecho humano de paraguay pero lamentablemente se nos fue el tiempo les esperamos el lunes el miércoles que viene y vamos a tratar de pasar todo lo que nos faltó el tiempo hoy abrazo grande y la lucha sigue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 que con sus hermanos el triunfo americano.